11 y 12 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local informándoles、eh, sobre, bueno, pues los、eh, diferentes asuntos de interés eh, que eh, se enmarcan dentro de la realidad z ubriqueña. En la jornada de hoy q u e hablarles del ámbito educativo y literario porque、eh, se va a desarrollar en nuestra localidad y dentro de lo que、eh, se denomina encuentros literarios en institutos de secundaria,、eh, la visita de、eh, la escritora c a r e Santos a l i e Los Remedios. Se trata, bueno, pues de un programa q u En llega por parte del parte por m i i s t esta r Cultura r i Educación, o o de d e e t y p ...en el que, bueno, pues se、eh, eh, ofrecen s d i i i n encuentros t t o s e r l r i ocasión, s los ...dentro de e e n t r o s d u c t i v o en este caso... ...los n Enseñanza Secundaria.、Eh, en s s esta s t t t i i u o o de a c pues, como decíamos, será la escritora catalana Care Santos s quien acudirá a nuestra localidad, al i e l o Remedio, para conversar con、eh, los adolescentes ubriqueños y, bueno, pues,、eh, abordar, imaginamos,、eh, distintos asuntos relacionados con el ámbito literario. Nosotros contamos con Care Santos a través del hilo telefónico, vamos a saludarla. Para que nos cuente esas primeras impresiones que está、eh, recibiendo de esta visita que ha realizado en esa localidad. Care Santo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, visita nuestra localidad y en breve se reunirá además con los alumnos del Hielo Remedio dentro de ese、eh, programa literario que se está desarrollando en los institutos de enseñanza secundaria, ¿verdad? Sí, en efecto, dentro de apenas una hora está previsto el encuentro. Ahora estoy disfrutando de este solecito andaluz tan rico. Sentada en una plaza de Ubrique, por eso ese sonido tan auténtico de, de los ubriqueños comunicándose hace un momentito. Y, y bueno, lo que va a ser es un, una aproximación a la lectura, que es de lo que se trata que sean estos encuentros, y siempre una invitación. Yo no... siempre les digo, un poco a modo de juego, pero lo digo muy en serio, que no vengo hasta aquí para hablar sola, no he recorrido más de mil kilómetros para hablar sola, vengo a tener una conversación con ellos. Y en ese sentido es un privilegio, porque ellos conocen mi obra, Hoy nos conoceremos en persona y a mí me gusta mucho saber sus impresiones sobre la lectura. Y siempre estos encuentros son un intercambio. Os aseguro que yo recibo mucho más de lo que doy.、Uh -huh. Estos、eh, programas que、eh, se enmarcan、bueno, pues、dentro de lo que son campañas de, de promoción, de fomentar la lectura, ¿no? principalmente entre el alumnado. Claro, sí, la gente que estamos escribiendo para gente joven tenemos una obligación muy grande que yo asumo y que creo que es、eh, la más seria que tengo, que es animarles a leer. No, no importa que, que un libro sea más perfecto o menos perfecto, pero tiene que emocionarles lo suficiente como para que cuando lo cierren tengan ganas de tomar otro, mío o de otro escritor, eso da lo mismo. Pero a estas edades el, el impulso lector todavía es algo que está por descubrir, que hay que incentivar y que si se incentiva lo suficiente puede durar toda la vida. Y esa responsabilidad sí que es algo que creo que tenemos y debemos asumir quienes escribimos para jóvenes. Uh -huh. Además, llega al y en los remedios、eh, a nuestra localidad aquí, a Ubrique, que no le es del todo ajena porque, según tengo entendido, bueno, pues e n t a la m i s t a d con Ángeles Escudero, que es profesora de aquí de, de los remedios, ¿verdad? Claro, sí, sí, Ángeles、uh -huh. es una buena amiga, ella ha sido mi, mi anfitriona en este encuentro, voy a estar con ella hoy porque ella va a presentarme también. Y además, yo ya conocí a Ubrique porque estuve aquí hace, yo creo que ahora unos cuatro años más o menos. Disculpadme por el sonido, pero estoy, como podéis comprender, hoy solo se habla de fútbol.、Sí. Aquí y en todos sitios. Y voy a moverme un poquito porque al final acabaremos hablando nosotros también del Barca y del Madrid, pero de eso es de lo que se habla ahora mismo en el Bar Acapulco de Ubrique,、sí. que es donde estoy. Bueno, decía que, que yo ya conocí a Ubrique, estuve aquí、uh -huh. hace cuatro años en el Instituto Las Cumbres y también fue una experiencia maravillosa, de modo que hoy seguro que repetiremos. Sí.、Uh -huh. Bueno, pues, s ¿Qué espera、eh, de ese encuentro que va a mantener con los alumnos de los Remedios? Que haya participación sobre todo, ¿no? ¿Pero qué más? Sí, bueno, espero, espero que ellos se queden contentos, sobre todo. Que, que para ellos la literatura acabe siendo algo un poco más cercano. Que después de conocer a un autor, eso nos pasa a todos. Todos los que como lectores hemos, nos hemos aproximado a la obra de alguien y luego hemos podido conocer a esa persona, pues desde ese momento nunca más le leemos igual. Yo espero algo así, ¿no? que, que haya proximidad, que haya, que seguro que ocurrirá, que haya proximidad, que haya buena relación, que haya posibilidad de comentar muchas cosas, incluso los temas que los adultos muchas veces no se atreven a poner sobre la mesa, ellos sí lo hacen y, y yo espero que haya confianza suficiente para eso y que a partir de aquí lean de otra forma. Uh -huh. eh, Karel Santos, que ha publicado siete novelas, el libro de cuentos, dos libros de poesía, un gran número de novelas para jóvenes y niños, y en、eh, literatura juvenil es una de las autoras más leídas en nuestro país. Conoce bien, por tanto, este sector de la población, ¿verdad? Sí, sí, sí, lo conozco、uh -huh. y además me entusiasma. Yo suelo decir que, por mucho que publique para adultos, que sigo haciéndolo y espero seguir haciéndolo, el público al que nunca quiero dejar es al juvenil. Es mi público favorito. Con mucha diferencia, ellos leen de una manera que a mí me, me llega mucho al corazón, yo creo que tenemos mucho en común, y, y, y, bueno, y luego son muy jueces, son, son jueces implacables, te dicen cosas que los adultos no se atreven nunca a decirte, y leen por motivos distintos también a los que leen los adultos, les da igual que, que seas más o menos conocida, más o menos viajada, que salgas uno en la tele, eso a ellos no les importa, a ellos les importa la historia. Y si la historia no se sostiene, no les interesa el libro. Y eso está muy bien, porque en realidad todos deberíamos leer así.、Uh -huh. No sé si、eh, lo cierto es que la literatura juvenil, de un tiempo a esta parte, sobre todo los últimos años, sí que parece que ha experimentado un boom n o en nuestro país. Sí, bueno, estábamos muy atrás.、Uh -huh. Partíamos de una situación muy atrasada. Durante el franquismo perdimos un, algunos trenes. Iba a decir un tren, pero yo creo que perdimos más de uno. Y bueno, y algunos países hicieron mucho trabajo mientras tanto, o ¿no? n sobre todo el mundo anglosajón. Que sigue siendo el puntero, pero también los países nórdicos que en literatura infantil y juvenil pisan muy fuerte. Y por suerte, en los últimos años, bueno, pues nos hemos espabilado mucho. Hay, hay editoriales muy sensibilizadas、mm -hmm. con la lectura para jóvenes y con entusiasmarles a leer. Creo que hay una buena h o r n a d a de autores también, que estamos escribiendo para ellos, que se ha dado. Hace un tiempo, pero sobre todo ha florecido mucho en los últimos años. Ahora tenemos de todo. La prueba es que también tenemos lo más malo. ¿no? Tenemos las imitaciones, <risa> los libros que, es, que quieren ser crepúsculo y、uh -huh. por supuesto no lo son. Bueno, tenemos incluso eso, que, que está bien. Eso significa que la literatura para jóvenes goza de buena salud. Y, y creo que, que hay que saber valorarlo, porque mi generación leía,、mmm, cuando yo, te, yo era adolescente, yo leía autores ingleses y nórdicos.、Uh -huh. Realmente ahora. La gente joven. Ahora es un lujo. Yo, a mí me gustaría ser lectora de 16 ahora, solo para poder entrar en una librería y ver esos libros tan preciosos, editados para ellos, pensados para ellos, que hablan de su realidad, de gente como ellos, en su país.、Mm, eso es un privilegio que,、uh -huh. que no podemos perder.、Uh -huh. Es importante n o también que haya ese público lector,、eh, y bueno, pues a raíz de ahí s u r g e también、eh, los escritores que se dedican, n o podemos decir, a, a este público en particular. n o Claro, claro, bueno, es, es, un, es una pescadilla es que, que se m o l a la cola, claro. En realidad, sí, porque hay público lector porque hay libros para ellos,、mm. y hay libros para ellos porque hay público lector, de modo que una cosa alimenta a la otra. Hay que analizar quizá por qué hay público lector, porque la edad de los jóvenes que leen、pues、es de entre 14 y 18, una edad a la que hace solo dos generaciones la gente estaba trabajando. Existe la literatura para jóvenes entendida como tal desde el momento en que esa, esa gente de esa edad está escolarizada, lo cual también va relacionado con un avance importante, porque antes no, no estaban escolarizadas las personas de esa edad, muchas mujeres mucho antes ya estaban fuera de la escuela, de, de modo que Todo esto se relaciona con la escolarización obligatoria, con la alfabetización, en fin, que todos son buenas noticias. <risa> bueno, pues en principio,、eh, dentro de esos encuentros literarios en institutos de secundaria, dentro de este programa, que como decíamos llega a través del Ministerio de Educación, se va a intentar、eh, fomentar todo lo relacionado con la lectura juvenil, pero imagino que también pica de gusanillo de cara al futuro, ¿no? Porque estos son los, los futuros lectores、eh, del, claro. de nuestro país. <risa> Claro, no, desde luego, son la cantera,、mm. claro, en muchos sentidos. También como ciudadanos, sí. ¿eh? Claro. También hay, claro. Que, hay que vigilar que se les c u e n t a porque son también muy críticos y son los que nos van a mantener dentro de unos años. Vamos a estar en sus manos, pero, pero claro, por supuesto, como lectores. Ellos son, muchos son, son lectores en potencia y algunos lo son ya. Y hay que ayudarles a descubrir que lo son.、Mm -hmm. Pues eso es lo que se va a hacer dentro tan solo de, de unos minutos en el Hero Remedio a partir de las 12 dentro de esos encuentros literarios con la escritora Care Santos que se encuentra hoy en nuestra localidad.、Eh, por lo demás, bueno, pues、eh, desearle que disfrute de la experiencia aquí en nuestra localidad y que los jóvenes ubriquen de los Remedios le dejen un buen sabor de boca también en ese encuentro. Seguro que sí, estoy convencida. <risa> Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días.、Gracias.